Hola, hola, muy, bueno, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Motomaníacos? Una nueva edición de este programa dedicado al motociclismo. Estamos aquí ubicados en FM Indy Rock, 104.7 MHz. Nos pueden sintonizar todos los martes de 21 a 22 horas. Luego la repetición es el día viernes, 16 horas. Nos pueden escuchar a través de www.fmindyrock.com.ar y www.fmindyrock.com.ar.、Sí. e q u i v o q u é www.caballosdemetal.com.ar, la radio de Paraná que nos retransmite a todo el mundo. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está atrás de, del diálogo escuchando y a través de, de Face, que estamos en vivo también. Así que les mandamos un saludo a todos. En el Face, mi Face personal estoy transmitiendo en este momento, Mario Matute Sosa. Así que un saludo para todos. Bueno, hoy tenemos resúmenes. Les cuento más o menos lo que vamos a desarrollar. Tenemos una entrevista con Gino Valentini. Un muy conocido motoviajero, youtuber desde Argentina, que anda por todo el país recorriendo. Así que estaremos conversando con él. Nos contará sus aventuras, sus inicios y todo lo que desarrolla día a día, siempre con su moto al lado. Así que, bueno, una de las cosas que tenemos, también tenemos una entrevista con Mirta, que ella es de lobería. Los MIS están proyectando para este fin de semana un, un evento solidario. Así que también estaremos conversando. Sobre este evento. También tenemos información del de e encuentro que se va a desarrollar en Saavedra este fin de semana, Poches l de Saavedra. Así que estamos ahí para ...para este, comentar lo que se va a desarrollar. Bueno, vamos a ir con una tanda publicitaria. Agradecemos a los s f i c i a n t e s que nos acompañan siempre. Un tema musical y arrancamos con el programa. Muchas gracias. Lubri Centro del Turco.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 Bueno, continuamos aquí en Motomaníacos. Les recordamos que cumplimos dos meses en el aire, acá con Dieguito Moyano haciendo el aguante. a todos los que nos acompañan siempre, muchísimas gracias por estar, por los mensajitos, toda la gente que nos sigue en vivo. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí. Así que bueno, seguiremos por acá con esta senda, con lo que es、eh, todas las noticias del motociclismo, todo lo que nos gusta a nosotros, los apasionados del motociclismo. Bueno, les habíamos comentado que teníamos una conversación telefónica con Gino. Que es moto viajero y youtuber, así que lo tenemos ahí a, a Gino. Hola, buenas noches. Hola, Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, bueno, un abrazo grande para vos. y Muchas gracias por convocarme y también un gran saludo para tu audiencia. Bueno, Gino, muchísimas gracias por estar. La verdad que un gusto que estés con nosotros, acá contando algo de tus vivencias. Eh, más o menos la gente te conoce muchísimo en las redes sociales y todo lo que realizas permanentemente con, con los recorridos que hace por todo el país. Pero bueno, me gustaría una breve reseña de cómo arrancaste en este mundo del motociclismo, cómo se, se te dio de hacer este, todas estas notas y, y bueno, toda esta cuestión que estás volcando en las redes sociales. Sí, bueno,、eh, bueno también l e mandamos un saludo a Diego ahí, que, que, que es un colaborador tuyo.、Eh, Le mandamos un gran abrazo también. Sí, bueno, desde, de, yo empecé desde muy joven con el tema de, de ser viajero. Siempre me gustó el tema de viajar. Empecé viajando como, como mochilero. Después este, tuve un parate. Después volví a hacerlo. Y después、eh, empecé con la pasión de las motos cuando tenía ya más o menos 19 años. Por ahí tuve mi primera moto, unas t a n e l l a Zapucay. Y bueno. Con un montón de, de, de carencias y cosas. Este, la usaba para viajar también, pero.、Eh, y después,、eh, bueno, siempre anduve viajando, y viajando e l moto, y iba. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto, sí. Ah, iba y volvía este, por cuestiones laborales y esas cosas, y desde hace unos cinco años y un poquito más,、eh, tomé la decisión de. De salir a viajar así, este, nómade, sin domicilio y sin lugar de regreso, porque eso es lo que significa ser nómade, no tener un lugar donde regresar. Así que estoy desde ese momento、eh, en un viaje eterno, digamos, por Argentina, recorriendo cada lugar de nuestro país, que es tan lindo. Sí, ni hablar, sí, me imagino las vivencias que habrás recopilado en este tiempo. ¿Y vos sos de Mar del Plata o creo entendido o no? No, no, no, yo soy, viví los últimos、ah. años, mi último m i g i l i o fijo sí fue Mar del Plata. Ah, perfecto. Yo soy, yo soy oriundo de la provincia de Río Negro, de un pueblo que se llama Choel e Choel, y ahí nací. Y después de ahí, bueno, viví en varios lugares de la Argentina, viví en Buenos Aires, viví en Ushuaia, viví en La Rioja, en San Luis, en, en muchos lugares. Bien. Sí, yo, porque yo había escuchado, no sé, o lo leí en algún lado, me quedó mar del plata, pero bueno, sí, es como contás vos que fueron tus últimos años. Así que,、eh, ¿cuándo arrancaste con el tema de las redes sociales,、eh, como estás haciendo en este momento? Bueno, el tema de las redes sociales arranqué más o menos hace unos cinco años, seis. Al principio era por una cuestión de. A mí me gusta mucho conocer la Argentina, descubrir lugares, conocer gente. Y a su vez también compartir que, las vivencias y lo que voy conociendo con la gente, porque hay mucha gente que por ahí no puede viajar por distintos motivos, o porque no le gusta, o porque y viaja a través de los videos de otras personas. Entonces este, empecé a, primero por una cuestión de, de almacenamiento, porque ¿dónde a l m a c e n a s todo el material que vas guardando? A través de los s a s n o hay... No hay forma de almacenarlo porque lo almacenas en discos externos, en que t r a en lo que sea. Después se pierde, nadie lo mira. Y entonces, este, por eso empecé con el, el canal de YouTube. Después la gente se empezó a enganchar, empecé a, a tratar de hacerlos un poquito mejor, a darle un plus, a darle un valor agregado a los videos, que no, son, no es un blog personal ni nada, son. Este, más tipo documentales y contarle a la gente las, las cosas lindas que tiene la Argentina. Eso, eso es fundamentalmente espectacular. Sí, sí, yo siempre te seguimos en las redes sociales, cada lugar que vas recorriendo. Acá hablamos, con los, comentábamos con los chicos antes de arrancar al aire、eh, la edición que habías preparado enseguida cuando te convocamos para el tema de, del reportaje radial. Así que、eh, muy agradecido por, por este, que la gente sepa que vas a estar acá con nosotros charlando. Así que eso es muy importante. ¿Y cómo te manejas? O sea, diariamente, cómo, ¿cómo te manejas diariamente? O sea, emprendes un proyecto, vas manejándolo día a día, ¿cómo se encara el, tu, tu, tu rutina? No, no, yo no tengo una ruta establecida, digamos. O sea, yo por una cuestión de que vivo así, no madre, tengo que ir buscando, digamos, la, la, las temperaturas más adecuadas para, para, este, para estar. Por supuesto que en pleno verano no me voy a ir a, a Formosa ni a Chaco, y tampoco en pleno invierno me voy a ir a la Patagonia. Entonces voy buscando. Yo, por ejemplo, el invierno pasado lo pasé todo en, en el sector de Salta, en Formosa estuve más de un mes y medio, en Chaco estuve casi un mes también. Así que, bueno, así fue transcurriendo el, el, el, el paso del invierno. Pero no voy, no, no tengo un programa, un plan establecido que d i g o bueno, mañana voy a ir a visitar tal lugar. Yo, ahora, por ejemplo, pasado mañana ya me voy de acá de Chilecito, que es donde estoy ahora, y, y bueno, todavía no sé bien para dónde voy a salir, no sé bien si voy a seguir por la 40 hacia un poco más al sur o voy a agarrar la 74 que va para el, para el lado de San Luis, no sé, voy viendo. Claro, claro, está perfecto. Sí, sí, no, no tenés armado muy específicamente qué es lo que v a a realizar día a día, así que eso está buenísimo también. Una vivencia día a día. ¿Estuviste por t r e s a r r o y o s en algún momento, puede ser? ¿O cerca de t r e s、sí, a r r o y o s、sí, sí. Estuve en Tres Arroyos, este, hice algún video de ahí también, así, no, no muy en profundidad, pero conté algunas cosas de ahí de Tres Arroyos, mostré algo de la ciudad, de la hermosa ciudad, y también estuve. Bueno, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, estuve en Indio Rico también, que está ahí cerca.、Eh, en, en, en muchos lugares estuve de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, yo he recorrido bastante y, bueno, me, me gustan mucho también los lugares donde hay estaciones de trenes y esas cosas que son tan atractivas para, para la gente y para nuestra historia, ¿no? Sí, es muy interesante. A mí me gusta también compartir, bueno, el rural, hay muchísima cantidad de. De vivencias y, y cosas que han quedado en el recuerdo, como estaciones, puentes ferroviarios, muchísimas cosas ferroviarias para conocer, y pulperías, y, no sé, un abanico no, de cosas、sí. que han quedado en el recuerdo que mucha gente le gusta conocer. Y es como decías vos, comentabas un ratito, que mucha gente vive lo, lo, o, o, o viaja con vos también, con cada video que subís、claro. o cada vivencia que comentás, está con vos compartiendo esa situación y que muchas veces no va a poder realizar el viaje. l o s lugares que, que conoces vos no va a poder ir personalmente, pero a través tuyo lo puedes vivir. Sí, sí, totalmente. Y también me ha pasado, por ejemplo, yo el año pasado estuve por Formosa, Chaco. Hace muchos años atrás, mucha gente del norte se fue hacia la Patagonia a vivir allá, a buscar otros horizontes, qué sé yo. Y, este, y por ahí se fueron muy jóvenes, quizás a los 18, 19 años de sus provincias. Y, y el año pasado, cuando subí yo más de 12 videos de la provincia de Formosa, muchísima gente se comunicó conmigo diciéndome que bueno, estaba muy contento porque estaban volviendo a ver su pueblo al cual no habían vuelto a lo mejor en 30, 40 años. Y, este, y volver a ver tu, tu lugar por ahí resulta muy agradable también. Claro, sí, sí, exactamente, como comentás vos, sí, la verdad que es, es muy real, como decís vos, muchísima gente. Por distintos motivos ha migrado de sus lugares de nacimiento o de infancia,、claro. por ejemplo, y bueno, por distintos motivos no ha retornado, y capaz que no retorna nunca más, porque puede ser que no retorne. Y bueno, a través de, de videos, y a mí me, también me gusta sacar fotos.、Eh, trato de hacer. Ahora estoy medio distanciado un poco de lo rural, pero la verdad que he realizado también con diferentes gente acá de desarrollos, y también particularmente solo,、eh, recorridas rurales, que hay un montón de, de, de, de historia, ¿no es cierto? Porque. Uno tiene sí, en cuenta,、sí. por ejemplo, puentes ferroviarios, 1928, cosas así,、claro. o, o muchísimas, no sé, almacén de ramos generales, por ejemplo, muchísimas cosas、sí. antiguas, que por ahí se conservan, bueno, las edificaciones o se conservan, algunos lugares están mantenidos porque hay otra gente lo, ha tomado la posta de eso, en pulperías sí, sí, o sí. almacenes, y otra cosa están las ruinas, que bueno, sí, están supuesto, las ruinas. Sí, porque en la provincia. En la provincia de Buenos Aires está lleno de, de, de lugares hermosos y pueblos con historia, todos. Yo, tú, González Chávez, un e o un montón de lugares, de, de, de, de pueblos que tienen cantidad de cosas para ver. A veces、eh, uno estando en el lugar、eh, no, lo, no lo descubre, pero、eh, por ahí llega una persona de afuera y te das cuenta que en tu lugar、eh, por lo menos dos, tres circuitos este, turísticos tenés para recomendar. Así que eso siempre s está. n Tan importante. Yo soy un, un este, amante del, del turismo por Argentina porque me parece que si uno, la, la, la, el que va a salir de turista o de vacaciones, si tiene un peso para gastar, que lo gaste en la Argentina porque tanto lo necesitamos, ¿no? Así que yo ahora estuve, los últimos dos meses y pico, estuve recorriendo la provincia de Catamarca, una provincia tremenda para recorrer y no está muy promocionada. La verdad que es un lugar.、Eh, Otro de los lugares、eh, también súper, súper recomendable la provincia de Catamarca. Claro, claro, sí, como decís vos, perfectamente. La provincia de Buenos Aires tiene increíbles lugares que tiene y las poblaciones que ha habido en la provincia de Buenos Aires, que、eh. por diferentes motivos han quedado en el abandono, pero uno ve un mapa de la provincia de Buenos Aires de, de unos años anteriores, digamos, a los vigentes, y es increíble la cantidad de poblaciones que había con pequeñas sí, casas sí. o pequeños puestos o. O postas, postas de, de muchísima antigüedad, y la verdad que uno se asombra de todo eso que, que se ha vivido, sí, que lamentablemente en muchos lugares son las ruinas, no se recuperan nunca más. Claro, sí, lo que pasa es que, claro, cambiaron muchas cosas, cambió la tecnología, cambió la forma de trabajar en el campo, cambiaron los cultivos. Entonces, bueno, por ahí quizás había, yo conozco en la provincia de Buenos Aires, pueblos que en su momento tuvieron 4.000, 5.000 habitantes y ahora a lo mejor tienen. 500 personas o, o, o menos. Y bueno, pero lo que pasa es que antes una estancia, un campo, tenía mucha más gente trabajando porque él estaba el que cuidaba los caballos, y que hacía tal cosa, otra. Ahora por ahí con, con un par de máquinas este、eh, computarizadas te hacen mucho trabajo y, y eso ha reemplazado muchísimo mano de obra también. Claro, perfecto. este Sí, es como decís vos, la verdad que ha cambiado tanto todo. Y yo creo que también otra de las cosas fundamentales de que se ha perdido todo es también la falta del tren. Que el tren era sí, una vida que daba a los pueblos de una importancia muy grande. Y al desaparecer、sí. el tren,、eh, desaparecieron pueblos, literalmente. Desaparecieron que no, no existen nunca más. Totalmente, to, to, totalmente. A lo largo de todo el país ha, ha pasado eso. Yo anduve este verano, anduve por la Patagonia un poco.、Eh, y también, también se ve todo el. El, el abandono que hay、eh, a, por la falta del tren y todo eso, porque el tren generaba ese movimiento comercial, ese movimiento turístico también, que era tan, tan importante. Y ahora, bueno, lamentablemente lo, lo, lo hemos perdido eso. Espero que en algún momento por ahí, no sé si, si será, si, si, si, si se irá a, a restaurar el tema del tren, pero. Lo veo difícil, difícil lo veo. Sí, yo creo que es muy difícil que se recupere el tren en Argentina, va a ser muy difícil. Y si se recupera, serán tramos cortos, digamos, ¿no? no va a ser las tensiones、claro. que tenían. Yo me acuerdo no, que el, sí, otro día, el otro día, hace un par de años, fuimos a un lugar de Coronel Pringles, hicimos un tramo entre Indio Rico y Coronel Pringles, zona rural, y llegamos a un pueblo que ese pueblo llegaba, las vías llegaban a Rosario. O sea,、claro. la, la, la, el tramo de, de, de vías era increíble y la cantidad de pueblos que unía en el trayecto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sí, esas, sí, esas sí, cuestiones sí. no se recuperan nunca más porque no, no se v u e l v e a recuperar esas vías, está perdido todo. No, no, seguro, seguro. Sí, sí, yo, bueno, uno a veces por ahí cuando tiene algunos años encima este, se pone más nostálgico con esas cosas porque yo. Este, viví la época,、eh, viajé en, en los trenes esos que hacían largos trayectos, los trenes que tenían coche-comedor, los trenes que tenían camarote, todo eso. Y bueno, era、eh, entonces uno ve por ahí ahora todas las vías esas abandonadas, las estaciones de trenes、eh, en, en medias caídas. Entonces te da un poco de pena ver eso, pero, pero bueno, eh, yo eh, con. Con lo que hago, trato de aportar un granito de arena para que la gente salga y disfrute la Argentina, porque más allá de todas la, las cuestiones que nos pasan a veces、eh, a lo largo de nuestra historia, nuestro país sigue siendo absolutamente maravilloso y diverso cultural y paisajísticamente. Y, y, y bueno, hay que enseñarle a la gente a que salga y lo descubra. Exacto, muy sabias palabras decís vos, porque es como realmente lo que decís vos, es, es cierto. Así que bueno,、eh, contanos con qué moto te estás manejando. Yo estoy con una Bajaj, con una Avenger,、eh, una moto este, tipo custom, así, tipo chopera. De, una moto que tranquila, una moto que no es de velocidad, una moto que.、Eh, Nada, me, me lleva y me trae a donde yo necesito ir y, y nada. Es una moto en la cual yo confío porque, si bien ya tiene más de 200 y pico mil kilómetros, este, algunos problemas he tenido y se han solucionado. Y así que, pero bueno, uno cuando está en la ruta viajando así siempre, algo te puede pasar. Así que, este, pero nada, nada. Nada que sea de gravedad, ni accidentes, ni nada por el estilo. Igual yo hago tramos cortos también, no, no, no soy de viajar, porque me voy quedando así en los pueblos bastante tiempo también. Claro, perfecto. ¿Vos tenés gente que te ayuda económicamente para, para manejarte? ¿Tenés sponsor? ¿Tenés algo así? Yo tengo los ingresos que me genera YouTube nada más y después tengo. Dos sponsors que me proveen las o proveen s que me l las, botas, las que son la gente de Delgado Calzado Artesanal de Córdoba y después la gente de, de Benji, que es los que fabrican baúles para, para motos.、Eh, y después, bueno, ya como al tener bastante gente conocida, tengo. Eh, de gente que colabora, gente que me invita, por ejemplo, a los lugares. Hay municipios que me invitan.、Eh, en, ahora, en, cuando estuve en Catamarca, en varios municipios me, me invitaron a, a compartir ahí este, el lugar y, bueno, me dan el alojamiento. Y bueno, yo hago los videos y esas cosas. Pero a mí me gusta mucho el acampe, así que yo sí,、si, cuando llego a los lugares. Siempre voy a las oficinas de turismo y pregunto si hay camping, porque para mí los campings son un, un punto de atracción muy importante para el turismo. Tiene que haber camping en los lugares para que la gente vaya y se quede, porque no todos tienen la posibilidad de viajar y parar en un hotel. Entonces, hay gente que este, necesitamos tener un camping para poder. Quedarnos. Y todo viajero que se queda, por más que pare en un camping, siempre algo deja en el pueblo. Y además,、eh, no solamente eso, sino que hoy por hoy, con las redes sociales, una foto que se saque una persona en, un, en el acceso a un pueblo, en un cartel o en una plaza linda, se hace viral y el lugar se hace conocido. Claro, claro, sí, exactamente que es así. Así que bueno, lo vas manejando entre gente que te brinda un lugar para quedarte y. Principalmente, si、sí. podés, haces campamento, digamos, acampás. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, yo siempre acampo, pues llevo todo el equipo para acampar, para cocinar, para todo, porque vivo así, digamos. No, no, no es que estoy haciendo un viaje de turismo y estoy, este, voy y vuelvo a algún lugar. No, no. Yo vivo así y, y bueno, yo el, el, este tipo de vida así, nómade, siempre digo yo que no es ni mejor ni peor que otras, es otro, un estilo de vida. Eh, vivir así, y, y bueno, nada, yo siempre fui un convencido de que de esta vida no nos llevamos absolutamente nada, que todo lo material queda acá, y, y llega un momento en la vida donde quizás este, la gente por ahí más joven no se da cuenta, pero que lo único que necesitamos es tiempo, y, y, es, y es lo único que no podemos comprar con dinero el tiempo. Entonces es ahí donde se produce el, el, el problema, que por ahí te pasaste la vida o te gastaste casi toda tu vida generando dinero y al final del camino lo único que necesitas es tiempo para disfrutar. Y, y por ahí ese tiempo no lo tenés. Entonces siempre hay que acordarse a tiempo de, de disfrutar. Exacto, la verdad que 100% coincido con lo que decís vos porque. La vida es una sola,、eh, hay que aprovechar cuando n o tiene salud y disfrutar、Exacto. en la medida. Yo siempre digo en la medida de las posibilidades de cada uno, porque mucha gente puede hacer un viaje por decir una, un comentario, puede ir al extranjero, por decir algo. Pero sí, mucha sí. gente puede ir, no sé, a conocer un río que está a un par de kilómetros de la casa, digamos. O un pará. Totalmente, totalmente. Entonces, yo a mí me la, pone.、Eh, es, perdón que te, te interrumpa. En la medida de las posibilidades siempre digo que. Uno tiene que vivir la vida、eh, disfrutando, porque no te llevas nada, y disfrutar es la posibilidad de cada uno. Uno puede hacer una movida muy grande y otra gente puede hacer una movida muy chiquitita. Pero el, lo principal de todo esto es tener salud y poder disfrutar las cosas cada día. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, y no, y no postergar demasiado, no postergar mucho, porque el tiempo pasa muy rápido y. Y la gente por ahí no se da cuenta, y a veces hay personas que actúan como si fueran inmortales, ¿viste? Entonces,、eh, pues、llega un momento que el, el, el, el, el tiempo se acaba, y entonces después ya, este, ya es tarde cuando por ahí te querés acordar y decís, uy, me hubiera gustado andar en moto, o me hubiera gustado tal cosa. Yo, cuando a veces me dicen, este, me hubiera gustado hacer lo que haces vos, que eso a mí me suena mucho a frustración. Al que te han quedado cosas pendientes por hacer. Entonces, este, yo creo que hay que acordarse a tiempo. Y siempre pensar que la parte económica es importante, en, en cierta medida, pero hay otras cosas que son mucho más importantes aún: que son la salud, el tiempo y el poder、eh, de desarrollar la capacidad de, de disfrutar ciertas cosas que por ahí no todos se dan cuenta de hacerlo. La verdad que. Exactas las palabras que dijiste, son exactamente como decís vos. Yo, la verdad, que estoy súper agradecido por, por estar con nosotros, Gino, porque la verdad que un reportaje muy entretenido. Me, me gustó muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, que nos cuentes tus, tus vivencias. Y esto último que comentaste, la verdad que estoy 100% de acuerdo con vos,、eh, porque es así: la vida es una sola y tenés que disfrutar todos los días un poquito en la medida de cada、Exacto. uno. Y sí, sí. la verdad que fue un reportaje muy. La verdad que estoy súper agradecido de que te hayas comunicado con nosotros, de, de contar tus historias, y tus vivencias. Y, y la verdad que muy gratificante de tu parte que, que nos cuentes todas estas cosas que, que vivís día a día. Y sí, bueno, yo la verdad que también estoy muy agradecido porque me han, siempre me están llamando de algún lado o de otro para, para alguna nota. Y la verdad que. Este, si, yo siempre digo que si lo que hago sirve para incentivar a alguien a que salga, a que viaje o a que disfrute ciertas cosas que por ahí、eh, perdemos de vista en la vorágine del día a día, en, en, en el afán、eh, de hacer otras cosas por ahí, eh, bueno, eh, yo ya para mí está suficientemente pago todo porque el, cuando la gente por ahí me llama y me dice. Este, mirá, estoy en tal lugar gracias al video que vi, o me encontré con tal persona y, este, y, y, y me dijo que había visto tu video y por eso vinimos hasta acá. Es, esas cosas son muy gratificantes. Y, y bueno, eso es lo que a mí me interesa:、eh, hacer lo que me gusta y además、eh, compartirlo con la gente también. Perfecto, yo te felicito mucho por, por todo lo que haces、eh, día a día, Chino. Eh, de vuelta, súper agradecido por, por comunicarte con Motomaníacos, por brindar todo lo que realizás día a día. Y bueno, lo que quieras agregar a tu disposición,、eh, estamos esperando cuando pases por Tres Arroyos、eh, poder este, estar un segundo personalmente, aunque sea de pasada, lo que sea, este, poder entregar una calco del programa y conversar un segundo cuando pases por acá. Así que sabes que l a p u e r t a de Motomaníacos e s t á siempre a disposición. Lo que quieras brindar, lo que Maní, quieras、bueno. comentar, así que. El cierre es tuyo. Lo que quieras comentar este, son tus palabras que están para cerrar. Bueno, bueno, yo en primer lugar agradecerte este, la buena predisposición que han tenido conmigo. Y,、sí. y bueno, decirle a la gente que, que viajen y que me sigan en las redes sociales, que se suscriban a mi canal de YouTube. Es gratis suscribirse, así que y ahí van a encontrar más de 900 videos de toda la Argentina.、Eh, Que por ahí les pueden servir como referencia para, para, para tenerlo como un punto de, de, de ir a vacacionar.、Y、así que, nada, agradecerle a la gente que me sigue, a la gente que colabora y, y a todos los que disfrutan junto conmigo este viaje que hago. Y bueno,、eh, nuevamente a vos agradecerte, a, a vos y a toda tu audiencia. Y desearte este, por mucho tiempo más el, el, el, que tengas este programa hermoso dedicado al, al, al motociclismo. Muchas gracias, Gino, la verdad que muchas gracias. Este, te mando un abrazo muy grande. Te deseamos lo、y、mejor,、gracias. que sigas disfrutando día a día de todo lo que generás, de todo lo que vivís y todo lo que compartís con el resto de la gente. Así que el abrazo es enorme de parte de Motomaníacos, de toda la audiencia que, que te, nos está acompañando. Así que. El abrazo muy grande para, para vos y éxitos como seguís realizando siempre. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Que sigas muy bien y este, un abrazo también para vos、eh, y para toda tu audiencia. Gracias, Gino. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí cerramos la nota con Gino Valentini. Los pueden seguir en las redes sociales. Ahí comentaba que lo encuentran en YouTube, lo encuentran en las redes sociales, en Instagram, en f a c e Él comparte cada vez que realiza, contando experiencias, contando vivencias y, y cada lugar que recorre brinda hacia los demás posibilidades de que puedan ver diferentes cuestiones, tanto de gente en común como, como sitios. Así que bueno, a seguirlo por las redes sociales y ahí van a ver un montón de cosas que él comparte diariamente. Bueno, continuamos aquí en Motomaníacos. Les comentábamos hace un momento que cumplimos dos meses en el aire, así que estamos felices de s i g u i e n d o con lo que nos gusta. Gracias a la FM Indie Rock por el aguante, por la predisposición para que podamos estar acá haciendo este programa. A todos los auspiciantes, un saludo muy, pero muy grande, que gracias a ellos estamos acá. Así que bueno, seguiremos por esta senda con la información del motociclismo. Les voy a hacer una reseña. De este fin de semana se va a desarrollar el quinto motoencuentro de los Puelches de Saavedra. Se va a desarrollar el 15, 16 15, y 17 de noviembre. El valor importa es 13 mil pesos. Van a contar con desayuno sábado y domingo, excursión a la ermita sábado a la mañana, con degustación de picada con productos regionales, leña viernes y sábado, bandas viernes y sábado. Y también este, el viernes contarán con u n porción de jabalí. Tenemos un audio de Seba, que es la agrupación Puelches, que nos mandó un audio de este evento que están desarrollando. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que, que andes bien. Le mando un saludo a toda tu audiencia. Soy Seba de Puelches, Saavedra. Y bueno, los invitamos a todos este fin de semana, viernes, sábado.、Eh, Al quinto moto encuentro que vamos a realizar.、Eh, bueno, la cartilla, las anticipadas se terminaron. Van a estar 13 mil pesos en puerta、eh, por moto, acompañante no, no paga. Y bueno, hay diferentes actividades: hay 12 bandas de rock repartidas entre viernes y sábado. Y bueno, el viernes va a haber jabalí.、Eh, siempre los invitamos, c u a n d obviamente, o todo incluido en el lugar de la cartilla.、Eh, El sábado está la caravana de la Ermita. Y va a haber también una picada con fiambres serranos y demás. Y bueno, la buena onda de siempre. Así que están todos más que invitados. Y bueno, esperemos que no llueva, lo único que, que pedimos. Así que un abrazo a todos y los esperamos a todos. Bien, ahí nos pasaba un audio Seba de la agrupación Pueches de Saavedra que nos espera este fin de semana. Los que quieran participar de este quinto mote encuentro. En ese lugar, un lugar muy, muy exótico, muy lindo, de ahí de la zona serrana de Saavedra. También tengo para comentarles que se está organizando en la ciudad de Miramar, el primero de diciembre de este año,、eh, una juntada, una moto juntada, organizada por la agrupación Mar y Sierras. Así que la entrada será un alimento no perecedero. Cristian,、eh, de la agrupación Marisierras, nos mandó un audio con una breve reseña de lo que están preparando para este primero de diciembre. Mario, ¿cómo estás? Bueno, te comento.、Eh, es la primera moto juntada que hace la agrupación de moto Marisierras, que tiene siete años de antigüedad la agrupación. Esta primera moto juntada se organiza、eh, y se va a realizar el domingo primero De diciembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas、eh, en el lugar localidad de Miramar,、eh, predio Gaucho del Sur. Eh, bueno, eh, van a v e r cuatro bandas en vivo, van a v e r sorteo sorpresa, s、eh, van a haber dos, dos clases de sorteos. La entrada es gratis. Con un alimento no perecedero, que se van a ayudar a dos o tres comedores de Miramar.、Eh, van a ver cantina,、eh, comida y bebida. Van a ver Stan. d、eh, Al que ingresa se le regala un sticker de la agrupación. Y、eh, bueno, nada. No sé qué mucho va a, haber, va a haber exhibición de moto, va a haber exhibición de auto. Con algunos grupos de, de autos que, que son amigos,、eh, así que se los ha invitado. Y la, la entrada está abierta y el predio está, está abierto a la invitación de, todo, de todos los grupos de motos: de todo,、eh, MC, MG, agrupaciones, club, todo. ...todo...、Eh, va a ser un evento muy familiar. Van a ver el, dentro de los stands, hay un, hay un stand grande que. que Tiene juego para chicos、eh, con, con esos que tiran al que son tiro al、eh, bueno. Tiene juegos, exactamente. Pero bueno,、eh, este va a estar bueno, va a ser muy familiar. Así que está abierto a toda la gente de Miramar y todos alrededores. Bueno, ahí tengo un. Cristian nos comentaba de lo que están organizando en Miramar. Así que, bueno, para que vayan notando, el primero de diciembre. Bueno, nos queda poquito tiempo. Tenemos que hablar con Mirta de l o v e r í a Así, vamos a tenerla ahí en comunicación. Le voy comentando algo sobre MotoGP, que este fin de semana va a estar cerrando su campeonato. Es la última fecha de este campeonato del 2024.、Eh, se corre en Valencia. En Valencia. No, todavía no estoy seguro si e s Valencia. En. Se corre. En Cataluña, perdón. En Valencia era la fecha estipulada, pero bueno, por diferentes cuestiones meteorológicas se tuvo que correr la fecha. Así que corren la fecha en Cataluña.、Eh, si Martín llega adelante en la carrera s p r i n t adelante de Peco Banaya, se va a convertir en campeón mundial de MotoGP del año 2024. Así que. Veremos qué sucede con esta definición, que ya entró en la última etapa de este año. El año que viene cambiarán un montón de equipos y pilotos de equipos y de marcas. Van a, va a cambiar bastante. Así que veremos qué sucede con este fin de semana. Ya la, el martes que viene estaremos dando la reseña de cómo terminó este campeonato, quién salió campeón de este año 2024. La tenemos a Mirta en comunicación de Lovería. Hola Mirta. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo, ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Recién vengo de la TV. Mirá, impresionante. Estás en tu voz, Muy bien, muy bien. Sí, ahí, bien. dándole prensa al evento. Y sí, estamos con mucha expectativa y bueno, esperando el día. Qué bueno, Mirta. Bueno, contanos una reseña brevemente de lo que va a desarrollar este, este fin de semana. Alguien lo vería. Eh, bueno, esto se va a desarrollar el día domingo、eh, 17, a partir de las 8 hasta las、eh, 19 horas. En el predio de la sociedad rural es、eh, todo a beneficio, el、eh, 100%, tanto entradas como cantina, a, para la escuelita especial 501. Así que va a haber servicio de cantina,、eh, con almuerzo,、eh, bueno. De todo un poco van a ser las maestras y a la tarde este, torta y todas esas cosas. Después va a haber dos bandas de rock、eh, y una banda también de, de cumbia para misturar. Está para perfecto. La gente, eh, eh, sí, y bueno, este, va a h a b e caravana, todo, porque la verdad que la escuela está necesitando y mucho. Claro, sí, este evento les viene, le viene bárbaro para colaborar y la gente puede、sí. sumarse y bueno. Puede hacer la c o l a b o r a c i ó n y puede sumarse con, con el motociclismo, ver conocidos, charlar, conversar, ver alguna、eh, banda de rock. Y lo principal, que es solidario, que es lo, lo que la gente creo que valora un montón de, de eventos que se desarrollan de este tipo. Sí, nosotros con Sandro este, lo hacemos a total beneficio, el 100% es para ellos, así que nada,、eh, nosotros f e l i c e s de poder ayudar a esa escuela. Y bueno, las entradas son muy accesibles son 2.000 pesos por moto y 1.000 pesos por persona. Aquella persona que quiera ir en auto o, o vaya a pie se le cobra 1.000 pesos, así que nada, es muy barato. Así que esperamos que podamos llevar el predio con gente y bueno, que lo pasen lindo todo. Sí, la verdad que es un precio muy accesible porque con ese valor no haces、sí. prácticamente nada. O sea. Ni podía ningún evento, la, la verdad que es así. Así que,、sí. bien, genial. Ha colaborado, no sé, ¿quién en e r e s c o va a agradecer a alguien que haya colaborado con este evento? ¿Quién te ha ayudado?、Eh, sí, no,、eh, colaboraciones, muchísima gente, mira, no, en, en todo, en todo, tanto con el predio, que a última hora tuvimos un inconveniente, pero bueno, gracias a Dios se solucionó, lo tuvimos que pasar para la sociedad rural, después, bueno. Este, con el intendente, cultura,、eh, muchos baños químicos, la gente que está aportando su granito de arena con algún osequio para, para osequiar así con un numerito de la entrada y, y nada. No quiero nombrar a nadie, pues son la verdad que muchísimos. m Sí, sí, un agradecimiento general、y、a toda la gente que está con vos y lo está, los está ayudando. Sí, mirá, te digo más, este, la escuelita ahora también me enteré que los chicos más grandecitos están haciendo, ellos mismos elaboran、eh, de la cocina、eh, tortas, todo para la tarde, así que están todos enchufados, esos nenes enchufados con el evento. Sí, muy predispuesto s para, para que todo salga de día, así que bueno,、eh... es, es la idea que, que, que lo puedan disfrutar, que la gente se sume, así que bueno, la idea era de poder este, tenerte un segundito, se nos fue el tiempo, la verdad. En el, el programa muy no, rápido, bueno. pero bueno, queríamos tenerte en el aire, charlar con vos para que nos c u e n t e lo que están realizando y, y desearles la mejor suerte para que puedan concretar、sí. todo esto. Así que, este, Bien, de parte de Motomaníacos, este, les deseamos lo mejor, que puedan disfrutar. Este, y sabemos que son gente de motociclistas de hace años que están siempre participando de cada evento、sí. que se realiza. Así que, bueno, este, la idea era que pudieran volcar también acá. que Mucha gente por ahí no sabía、Dale. de este evento, que se enteren también y que puedan participar. Por ahí, mucha gente de la zona no lo sabía, así que están convocados para este domingo. Para este domingo en Lavería, así que estamos a mitad, está todo muy cerca: Negochea, Tandil, Tres Arroyos, todo muy cerca ahí. Y bueno, todos nos conocen por los MIS, somos muy conocidos, nos bautizaron así y bueno, por MIRTIZANDO, así que nada, agradecido, c o n s a n l o por este espacio y. Y difundir el evento que tanto necesita la escuela. No, es un gusto,、así、es un, un gusto, Mirta,、esperamos. porque、eh, nosotros también, de parte de motociclistas, también hemos hecho un, unos cuantos eventos solidarios que, que creo que sumar motociclismo con la solidaridad, creo que también es muy importante porque sí, siempre hay instituciones、sí. que necesitan una manito. Así que no nos cuesta nada sí, obvio, un poquito、sí. entre todos poder ayudar. Un poquito entre todos. Entre todos, sí, sí se puede lograr muchísimas cosas sí, sí. entre todos colaborando un poquito. Y por más eventos de este tipo, porque la verdad que son eventos muy lindos, que no tienen que perderse, porque la verdad que、no. se, se conjugan un montón de cuestiones, tanto、sí. en ese compañerismo, un montón de cosas, y poder colaborar con la institución también gratifica para todos los que participan. Sí, mira, así mismo recién estábamos hablando por la televisión, que、eh, son pocos, ¿viste?, lo, la, las cosas que, que hace n Cualquier otra s persona s que siempre se queda n con las entradas o, o, o les cobran, nosotros con Sandro no es por nada, pero es el 100% para el que necesite. El año pasado, bueno, no pudimos hacer nada por cuestiones de Sandro de, de su enfermedad. El anteaño pasado hicimos para un nenito y gracias a Dios se recaudó para superación y anda bien, así que va a estar presente este año el nene. Y nosotros feliz con poder colaborar y. y Hacer estos eventos así, solidarios siempre. Bueno, Mirta, la verdad que, bueno, gracias por estar comunicándote con nosotros. No, por este, favor. Un saludo muy grande a Sandro. Sabemos que、Dale. nos seguimos por todas las redes sociales y íbamos viendo、Ajá. la evolución. Gracias a Dios que se pudo recuperar、sí. de, de su problema、sí. de salud que tenía. Así que muy feliz que, que puedan seguir haciendo estos eventos. Te agradezco, Mirta, por estar presente. Le deseamos la mejor de las suertes、Dale. para este evento. Que los acompañe dale, muchísima gente, que、dale. los acompañe el tiempo y que puedan r e c a b a r un montón de, de ayuda para esta institución. Así que, bueno, seguimos en comunicaciones. Sabes que tenés la puerta abierta de motomaníacos para lo que precises. Así que. Este... Dale, gracias. No, por favor, Mirta. Nos、eh... esperamos. Los bueno, esperamos. cómo no. No te aseguramos nada, pero, viste, ¿cómo, cómo puede ser que por ahí estamos、si、dando una vuelta venir, por allá? Sí,、si, s si, si quieren venir el sábado hasta mi casa, vienen un par de moteos con carpas, así que. Nada, a disfrutar un poco acá. Perfecto.、Casa. Bueno, Mirta, te mando un abrazo muy grande.、Eh, lo que no, quieras, quieras decir de cierre, lo que vos quieras decir de cierre, y, y te mandamos un abrazo muy grande. Dale, que concurran, que ayuden, con todos un poquito se va a poder sacar la escuelita adelante, que es una escuelita especial con distintos chicos de discapacidad. Y bueno, nada,、eh, que vayan, nada más, que se vengan hasta la obería, así la vamos a pasar bien. Y de ya un millón de gracias de parte de s a n d r o y Nia para ustedes. No, l a g r a c i a o somos nosotros, así que bueno, les mando un abrazo、dale. muy grande a los dos. Que sigan los éxitos、gracias. y nos veremos, si Dios quiere, en algún evento. Si no podemos participar de este domingo, en algún otro evento,、dale. si Dios quiere, nos cruzaremos y bueno, sacaremos una fotito y l e daremos una calco del programa. Dale, muchas gracias. Un abrazo muy、que、grande, tenga, Mirta. Que dale, sigas bien, gracias. gracias. Buenas, noches. Buenas noches. Dale, gracias para vos. Bueno, ahí comentábamos, conversamos á b con Mirta de Lovería, que contaba este nuevo evento solidario que están desarrollando para este fin de semana. Ya nos queda poquito tiempo, tendríamos que hacer las publicidades y, bueno, un pequeño temita musical cortito y se, hacemos el cierre. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Bien, cerrando la edición de Motomaníacos, un saludo a Gerardo, a Fabián, a Enzo, a Betina, acá a Luquitas, que me está haciendo el aguante, a toda la audiencia que estuvo con nosotros, un saludo muy grande, a toda la, la gente de Bolívar 515 que siempre nos juntamos ahí a charlar un rato de motociclismo, un saludo muy grande.、Eh, gracias a Diego por la, por la este, operación técnica. Sí, nada,、no, nada,、no, pero sal, te salió, te va s mejorando, te salió bien. Sí, bueno, gracias a todos.、Eh, muy contentos de n nueva edición del programa. La verdad, que gracias a Gino, a, a Mirta, a Seba y a Cristian, que nos mandaron unos audios de lo que están desarrollando. Así que, bueno, seguiremos para adelante con Motomaníacos, con más programación de, relacionada con motociclismo. Abrazo para todos, todos los que nos siguen en vivo también. Un abrazo muy grande para todos, que no los puedo saludar a todos.、Eh, la repetición el viernes, 16 horas, por FMIndiRock. Muchísimas gracias a todos. Motomaníacos, buenas rutas y、si、usen el casco como corresponde. Un abrazo muy grande para todos.